Buenos días, Pablo, ¿cómo estás?、Bien. Y buenos días, por supuesto, a la audiencia. n o Bien, bien, todo bien por acá, Verónica. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Bueno,、eh, estoy como muy surfeando emociones, digamos. ¿no? En este momento estoy en Buenos Aires, vine a una reunión de Ruges, la red de género. Este, así que, bueno, nada, es todo como muy rápido, ¿viste? muy acelerado. Eh, pero bueno, supongo que la semana que viene ya entraré en funciones como rectora. Así que todo es muy rápido, creo que es esa la palabra. Claro.、Eh, para contarle a la audiencia, el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, o s c a r Alpa,、eh, aceptó el cargo de ser secretario de Políticas Universitarias、eh, a nivel nacional. Y vos, como vicerectora, vas a asumir como la primera mujer rectora de la Universidad Nacional de La Pampa.、Eh, además de. Exactamente.、Sí, sí, <risa> Ese gran título. Sí.、Eh, ¿Qué. qué, qué ¿Qué significa、eh, para vos、eh, llegar a ese cargo? Bueno,、eh, en realidad me parece que desde el momento en que decidimos que yo lo acompañara a s c a r en la fórmula como d i c e r r e c t o r a como que ya me sentí en ese lugar. ¿no? La diferencia me parece que ahora es que soy la cara visible y que, como me dijo alguien ayer. Voy a estar en los libros de historia claro,、sí. como la primera mujer.、Mm. Eso, la verdad, es que、eh, me llena de responsabilidad, sobre todo porque también explicaba ayer que no se trata solamente de, de ser mujer, sino de características particulares que tienen que ver con el color. ¿no? Eh, una mujer marrón, racializada, que llega como primera rectora de la Universidad Nacional de La Pampa y Habría que ver incluso en el conjunto, digamos, del resto de las mujeres que son rectoras también, ¿no?、Mm. Eso me llena de, de orgullo, me llena de responsabilidad. Este, va a hacer que mida muy bien cada gesto y cada palabra que, que haga, ¿no? Claro. Es eso, responsabilidad, me parece. Bien.、Eh, Verónica, ¿cómo te enteraste?、Eh, ¿En qué momento? ¿Qué, qué día? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Te llamó Oscar? ¿Cómo fue? El, este... Si nos podés contar, r c ó e e sí. Sí, sí, sí, sí, fue así. Este, Oscar este, se no con Persic y al día siguiente lo citaron, fue una reunión, y salió de la reunión y me llamó,、mm. este, así como contándome y preguntándome qué, qué pensaba yo, qué, qué, qué me parecía, porque es también una gran responsabilidad la de él, ¿no? Este, Todo el cuerpo de secretarias y de secretarios que nos están acompañando apoyaron esta decisión de Oscar. Este, él la siguió hablando, incluso ayer tuvimos una reunión muy importante en Pico este, con los no docentes. Y la verdad que creo que todo eso lo alentó a que él este, finalmente dijera que sí. n o、ah. eh, Mi primera reacción fue: este, me conmovió muchísimo. Este, Eh, bueno, yo vengo de las filas del peronismo, así que no es poca cosa formar parte de este gobierno. n ¿no? Entonces, o、ah. Me parece que desde lugares distintos toca mi fila también. Así、mm. que para mí fue una excelente noticia. Y también la reacción que tuve fue:、eh, no, no tenemos miedo, no hay miedo. Me parece, me parece que es el momento que nos toca y que. Y que hay que asumirlo, ¿no? Que hay que asumirlo.、Claro. Uno no está solo en estas cosas. Claro, de eso te iba a preguntar.、Eh, hay un grupo de gestión, me imagino, de, de, de, de, de, en, como mencionabas vos recién, los secretarios、eh, de, de la ULPAM,、eh, que apoya esto. Claro, están las y los secretarios、uh -huh. eh, que están de acuerdo con esto, este, con quienes tenemos, por supuesto. Es cierto que el grupo. ha ido trabajando a partir de la heterogeneidad, pero también es cierto que hemos compartido decisiones. n o、eh, eh, Así que Oscar no está solo, y para la universidad esto es muy importante también, porque no se trata exclusivamente de él. Digo,、eh, la Secretaría de Políticas Universitarias es como el esquema, es el punto más alto en el cual se toman las decisiones、eh, que implican a las universidades. En ese sentido, nosotros supongo, me imagino,、sí. eso t ha formado parte incluso de nuestros chistes, este, que vamos a entrar y salir con, con facilidad. n ¿no? Oscar、sí. en estos tres años ha demostrado un gran conocimiento de las universidades, se implicó desde el comienzo. Ayer nos acordábamos、eh, del año 2008, cuando nosotros asumimos Este, en el 2018, con las fuertes restricciones presupuestarias de lo que quedaba del gobierno de Macri,、mm. Oscar estuvo en Buenos Aires en las manifestaciones y desde ese lugar, desde la minoría, se incorporó al bloque peronista a trabajar、mm. y nunca paró de trabajar dentro de ese bloque. Entonces, digo,、eh, también como un rector este, implicado en posicionamientos, no políticos partidarios, sino políticas de políticas universitarias, ¿no?、Mm. Me parece sí. que sí, no, t ese decía que me parece que e es el lazo que construye con Jimmy Tartic desde ese momento. Este, Jimmy fue este, pasando de rector a、eh, presidir el Consejo Interuniversitario Nacional, a estar a cargo de la Secretaría de Políticas Universitarias. Creo que hay una fuerte confianza en Oscar, ¿no? Claro. Y en ese sentido, este, Oscar este, no nos va a defraudar. A mí no me cabe ninguna duda que va a poder este, enfrentar ese cargo con idoneidad.、Mm. Eh, Verónica, administrativamente, ¿cómo son los próximos días? Digo, ¿Cuándo asumís?、Eh, ¿Oscar se pide licencia? ¿Cómo es el manejo? Exactamente así.、Eh, una vez que lo nombren a Oscar en la Secretaría, va a solicitar la licencia, la solicita. Al Consejo Superior, que es quien tiene que aprobarla,、uh -huh. este, y entonces sí,、eh, digamos, formalmente yo quedo como vicerectora a cargo de rectorado, ¿no?、Uh -huh. este, lo que pasa es que a todos nos moviliza mucho esta cosa de la primera mujer rectora de la universidad. Claro.、Y、bueno, los hechos van a ser así, digamos. Sí, sí, sí, sí, sí vas a ocupar、e e、ese cargo,、eh, por más que、uh -huh. todavía diga vicerectora a cargo. Eh, bien, Verónica, bien. queríamos tener eh, eh, las primeras sensaciones tuyas、eh, a partir de, de, de, bueno, de esta noticia、eh, que, bueno, genera, uh, que se genera a nivel nacional también con la asunción de ALPA como secretario de políticas universitarias.、Eh, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir,、eh, si no, hablaremos en el transcurso de tu gestión al frente de, de la u l p a No, este, pedirles disculpas porque la verdad que Paola, quien te acompaña en el programa,、sí. eh, Ha tratado de ubicarme muchas veces y la verdad que ayer fue todo muy vertiginoso.、Sí. Eh, la gente de Pico,、eh, para la gente de Pico es como un triunfo, me, me explico,、eh, más allá de mí. Yo digo, no tiene que ver conmigo tampoco estrictamente, sino、eh, las cosas que yo de algún modo represento, ¿no? Este, todos c o n o i d o A nadie se nos escapa esta relación que tenemos entre Pico y Santa Rosa.、Uh -huh. Entonces es, es todo un orgullo, digamos. También es cierto que en estos tres años con Oscar hemos este, trabajado mucho en Pico、eh, para que la universidad tenga otra presencia, así también como Ulpan el territorio. o ¿no? n Entonces eso también este, nos ubica a ambos desde otro lugar.、Eh, bueno, mi vínculo. o el trabajo que venimos desarrollando con el colectivo de personas trans o con pueblos originarios, ha hecho también que esto haya repercutido, me parece que, d i c e s e el análisis por ahí que hago, ¿no? que、sí. es lo que ha repercutido también a partir de una mujer, una mujer que está trabajando en la ampliación de los derechos. Entonces, bueno, nada, eso. Eso, la verdad, es que me agobia, me agobia un poco. Esto que decís de, de, de General Pico es porque, bueno, hacía muchos años que no había un rector o rectora, bueno, menos, rectora no, soy la primera mujer, un rector del norte provincial. Digo, eran casi todos. Claro,、acá. mira,、no. me parece que el último rector de Pico fue Tazone,、claro. este, que incluso asumió también este, por fallecimiento de, del rector.、Mm. Este, digamos que Pico. Hay como una regla histórica, te dirías, una regla no escrita, que es el rector lo pone Santa Rosa y el vice lo pone, lo, lo pone pico, pero además ha tenido la particularidad estos años de que el v i c e r e c t o r se instala en Santa Rosa y está en Santa Rosa, y nosotros conozcaremos roto eso. ¿no? Sí, sí. Eso se hizo mil pedazos, entonces. Eh, sobre todo la pandemia también hizo que yo me quedara mucho en pico, así que ahora voy a repartir mi tiempo entre ambas localidades, ¿no? porque tenemos equipo de trabajo en ambas localidades. Entonces, claro. Este, me parece que vamos a tener también otra presencia en general pico. ¿no? Bueno, Verónica, eh, felicitaciones, eh, eh, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos y quedo por supuesto a disposición.